Soraya, ¿qué tal cómo te va? Walter, te saluda aquí en Radio Encuentro. Buen día. Bueno, primero que nada, preguntarte、eh, sobre esto que se dio hace unas 72 horas: mensajes de una situación que se había dado con Gendarmería en Cuyamen. ¿Qué tenés para informarnos y contar l e a los que están escuchando? Bueno,、eh, hace dos, tres días atrás entró, o sea, a eso de las 10 de la noche vieron camineta o de Gendarmería a la altura de la Guardia Vieja, que está en el cruce de caminos entre, entre el LF y Maitén. Eh, los Lamién salieron a ver qué pasaba y en eso se encontraron en, adentro del territorio con cinco gendarmes. Preguntaron qué estaban haciendo, lo primero que hicieron fue disparar, hicieron dos disparos, los Lamién repelieron esos disparos con hombres de reboleo y salieron del lugar. No entendemos qué estaban haciendo ni por qué. Quedaron afuera dando vueltas una camioneta de gendarmería, una de policía federal y de la policía provincial durante un par de horas. Luego llegó gente a acompañar, a, a, a tratar de, de ver qué había pasado y se retiraron. Y bueno, esa fue la situación que b、bueno, u es n o e un amedrentamiento más, un, esto parte de, de ese constante hostigamiento que ejerce、eh, las fuerzas represivas hacia Pulos Resistencia Cusamen. Uh -huh. Y quedó en eso, ¿no? O sea, sabemos que estas situaciones se dan cada tanto también, ¿o ¿no, o Soraya? Sí, bueno, también tuvimos en el medio el juicio del o n c o en donde finalmente el juez Villanueva,、eh, la sentencia que dio fue de extraditarlo, a pesar de, de todas las irregularidades e ilegalidades que se, que se, fueron, se fueron surgiendo durante todo e s e tiempo de detención y durante el juicio mismo. También hubo un allanamiento en. En, en la LOF, en donde buscaban animales de Benetton, pero lo que hicieron fue llevarse animales de la comunidad, como de comunidades que también habían dejado sus animales allí. Como también hubieron situaciones de, de robo y de incendio de viviendas en otras comunidades de la comarca. Así que la verdad es que venimos pasando por situaciones bastante complicadas, no solo en p u l ó no solo con el Lonco Facundo Jones w a l l a c sino. En, en diferentes comunidades en donde hay todo tipo de acosos y de situaciones, en donde no se sabe siquiera si se puede hacer algún tipo de denuncia, porque en el caso de, de las Guaytecas, en donde hubo incendio y robo,、eh, no se puede dar cuenta de, de quién fue ni bajo qué circunstancia. Lo que sí, las cosas que se roban tienen que ver con llevarse información, computadoras, teléfonos, cámaras fotográficas. Así que. La verdad que sí, que preocupados porque、eh, lamentablemente vivimos todo tipo de situaciones de acoso, de, de persecución, de hostigamiento, pero ellos son los que se reúnen para, para tratar un tema en donde no buscan soluciones sino más represión, más investigación ilegal, en vez de, de generar、eh, por ahí un, un diálogo, una situación más、eh, tranquila, si se quiere, y, y de, y de De, bueno, de planificar, de, de poder realmente、eh, generar un, un encuentro entre, entre funcionarios y pueblo mapuche、eh, como, como personas, nomás, no más,、eh, ¿no? Conscientes. Pero bueno, esa es la situación que se está viviendo. Soraya, aprovecho y te pregunto, hablando de encuentros, se está dando por estas horas. Un encuentro denominado el Comando Unificado Patagónico, ya el nombre es tremendo, donde entre otros está el Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Borsaco. Está también Pablo Doncetti, que uno inevitablemente piensa en Santiago Maldonado y todo lo que fue, fueron esas horas de la desaparición de, de Santiago en las primeras horas de aquel 1 de agosto.、Eh, y además, bueno, están los ministros de seguridad de las provincias de la Patagonia. ¿Qué lectura hacen ustedes de este Comando Unificado? Bueno, es esto ¿no? que, que planteaba recién, tiene que ver con esta situación de, de que están generando un escenario que después de alguna manera justifica la represión, incluso la muerte, como ha pasado con Santiago Maldonado y con Rafael Nahuel. Así que、eh, la, la realidad es que nosotros no, no podemos estar pendientes de cada una de las maniobras. Eh, que ellos están generando para, para seguir asustando y amedrentando al pueblo m a p u c h encarcelándolo. e Nosotros seguimos en la plena defensa del territorio, más allá de, de sus estrategias y del terror que quieran sembrar en las comunidades, en esto del proyecto maorí que quieren instalar, en donde van a, a vincular con las, con las comunidades pacíficas y pasivas, como decir. Vamos a vincularnos con los sumisos que aceptan la mega minería y no con los terroristas que, que quieren sacar las empresas de sus territorios. Entonces,、eh, ellos están buscando estrategias para seguir vintiéndole a la sociedad, para seguir generando eh, terror, eh, sobre todo en aquellas comunidades y organizaciones que están en una clara defensa del territorio. Eh, y oponiéndose a estos emprendimientos mineros, petroleros, que tiene que ver con eso justamente, ¿no? Pero claro, este es el trasfondo de, de, de la lucha del pueblo mapuche a lo que ni este comando unificado ni los medios hegemónicos hacen eco, todo lo contrario, lo invisibilizan y lo quieren como tapar estigmatizando al pueblo mapuche como terrorista, como violento. Como peligroso, conflictivo, cuando en realidad acá el conflicto es otro y, y no lo estamos generando nosotros. Soraya,、eh, eh, ¿has estado en contacto con el Lonco?、Eh, ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, sí, justo a, acababa de cortar con él. Él está bien, está fuerte,、eh, bueno, muy, muy preocupado con, con todo lo que viene pasando, muy preocupado con la detención de las 15 o 16 personas. En el marco de, de la sentencia de su juicio,、eh, bueno, viendo cómo constantemente hay, hay situaciones de, de, de mucho amedrentamiento, mucho castigo, si se quiere, hacia el pueblo, y, y es como, ¿cuánto más, no? ¿Cuánto más tiene que seguir sucediendo、eh, para, para generar en nosotros una sensación o situación de parálisis, de que nos quedemos callados y. Inmóviles ante, ante el avance de, del, bueno, del hostigamiento, ante el avance de las empresas, ante el avance de todo lo que, de todo lo que está de alguna manera、eh, generando conflicto en, en los territorios mapuche. Él igual sigue bien, sigue firme, ya se presentó la apelación ante la Corte Suprema y bueno, esperando a ver qué, qué sucede de ahora en adelante. Soraya, nuevamente gracias por el esfuerzo de tener que andar gritando, además para poder escucharte. Te escuchamos muy bien, te cuento. Y bueno, estaremos en contacto desde ya, desde acá, desde v i e t n a Vaya el abrazo grande desde Radio Encuentro. r u m e m a n ó n katami, tungún, kalkún. f e n t r a n e g u n i munga, konfilamien, mapuncheka, h o n u y Y bueno,、eh, que se despierte nomás la fuerza de nuestros antiguos para saber bien hacia dónde seguir, cómo seguir sin miedo. Y muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestra situación. Pro Cayal.